¿Cómo estás, Pepe? Buen día, buen día a todo el equipo de Farco. Realmente es mucha alegría la que se vive aquí en Villa Carlos Paz a partir de este fallo de la Cámara de Administrativa de primera nominación que le ha dicho al Intendente Avilés que no puede tomar la prestación del servicio de agua a través de un decreto. Sí, recordemos que la Cooperativa Integral brinda este servicio en nuestra ciudad desde hace 53 años. Eh, realmente hay una situación de, de alegría en estos momentos que se está llevando adelante aquí frente a la sede central de la copi una asamblea donde se está poniendo en común eh, con el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la cooperativa integral esta enorme noticia que realmente era muy esperada, ¿sí? teniendo en cuenta la situación de, de angustia que se generaba eh, hacia 250 familias que directa o indirectamente dependen de su trabajo en la COFI. eh Estamos en estos momentos aquí frente a la sede central la COPI donde están todos los trabajadores eh, atentos, digo, a la lectura de ese fallo, porque realmente era una resolución que estaba siendo esperada, teniendo en cuenta que, que se pone en riesgo más de 250 fuentes de trabajo. Evelina, ¿esto significa que el intendente, si quiere hacer esto, debería buscar los consensos que no tuvo todavía en el consejo para sacarlo con una ordenanza? Exactamente, exacto. Eso es lo que ha hecho la Cámara, digamos, lo que le ha dicho es que eso tiene que pasar necesariamente por el Consejo de Representantes. Así está establecido en la Carta Orgánica Municipal, de modo que la discusión se tiene que dar ahora en el recinto legislativo, la discusión que no se dio y que el Intendente resolvió por decreto al no contar con los votos necesarios. Esto abre mucha esperanza porque seguramente la mayoría de los concejales no va a estar de acuerdo con quitarle la concesión a, a la cooperativa, ¿no? Exactamente, porque de hecho el Intendente termina optando por el decreto al no contar con los votos, justamente porque... En ningún momento se ha puesto en cuestión la, lo que es la calidad del servicio de agua potable que brinda la cooperativa integral. Aquí hay otro trasfondo que tiene que ver con intereses personales que tiene el intendente, con enemistades personales, pero que en ningún momento se ha puesto en cuestión la prestación del servicio de agua potable. De hecho, al Consejo de Representantes no solo no, no se cuentan con los votos, o por lo menos hasta el momento no se habían contado con los avales necesarios, sino que también habían comenzado a ingresar notas de vecinos donde... Se le pide al intendente y puntualmente al consejo también que se le pida al intendente que retire el decreto y que abra canales de diálogo para discutir esta, esta decisión porque los acuerdos no están dados. La calidad del agua que presta la cooperativa integral en ningún momento se ha puesto en cuestión y así lo han reconocido hasta los propios funcionarios del gobierno municipal. Bueno, Evelina, nosotros también nos alegramos mucho en nombre de toda la red de Farco, porque sabemos que Villanos Radio es parte de la, de la cooperativa integral, es la radio de la Copi, así que también estamos muy contentos de contarle esta alegría a toda la audiencia de, del país. Y esperamos más novedades, más detalles para, para las próximas horas. Dale, perfecto, Pepe. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Ahí pasaba nuestra compañera Evelina Ramírez, directamente desde la ciudad de Carlos Paz, desde Villanos Radio contándonos esta buena noticia. La justicia le dio la razón a la cooperativa integral que presta el servicio de agua potable y cloacas hace 53 años en esa ciudad cordobesa y le ordenó al intendente Esteban Avilés de Cambiemos que si quiere tomar esa decisión de quitarle la concesión a la cooperativa debe hacerlo con los consensos que deberá intentar conseguir en el Consejo de Representantes de Carlos Paz.